Radio. radio, radio radio, Nacionalrock.com Diario del futuro Hasta las 2 17 minutos faltan para la 1 de la mañana Y seguimos aquí en Nacional Rock Con Diario del futuro En este caso con la columna De Cultura y Espectáculos De Martín Pérez Como lo indica la cortina Aquellos que nos escuchan desde el año pasado Sabrán reconocer Me canción. Me si la tiene ustedes si yo dije nada los huevos rancheros se quedan ranchero un año quedan, más por lo menos sí, claro. total no, no tenemos el hígado tan mal habla por, por vos <ríe> en la cultura en esta columna de cultura de espectáculos como habíamos eh, anticipado en la apertura del programa Eh, vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me, me interesa sobremanera. Y teniendo un dibujante en la mesa, también va a entender que me interese, que es la, la historieta, digamos. A mí me gusta decir la historieta, cómic no. La, ¿sala, sí, ¿qué no, te por parece? supuesto, historieta. Ahí va, sí, eso. Sí, es sí. Así digamos, la conocemos. Lo, las cosas como son. Exactamente. Y lo que contaba era que... Eh, eh, la, vamos Estoy dedicando este espacio esta columna porque me pareció un, un suceso bastante importante la reedición de... Amapola Negra en la colección continuará de Página 12, porque es una historieta, eh, más allá del hecho de que estaba más o menos, no se había reeditado nunca eh, además es una de ser muy querida, es una historieta que fue hecha particularmente por el dibujante y el guionista de El Eternauta y además la dibujaron en el y la guionaron, y la publicó, y se publicó casi contemporánea a esos dos años que estuvo saliendo semanalmente eh, El Eternauta, entonces es Es, es, está, salió del mismo lugar en el mismo momento, eh, ¿no es cierto, Lautaro? ¿Estás por ahí? Sí, hola Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lautaro. Estamos hablando con Lautaro, que es el Lautaro Ortiz, que es el eh, direct, eh, jefe de redacción de la revista Fierro y también ocupa ese lugar en esta colección. Con, continuará, esto también lo decíamos en su momento en la presentación del programa. Eh, ¿tiene esa, es así de contemporánea esta historieta, ¿no es cierto? Sí, mira, recién te escuchaba y lo que más que rescatar en todo caso, uh -huh. yo hablaría de visibilizar, digamos, el poder de poder mostrar lo que estaba y lo que estaba y, y lo que leyeron muchas generaciones en, en revistas. Eh, esa es la idea de la colección Continuará y además la idea de darnos el gusto de poder publicar lo que uno, lo que a uno le gusta. Digamos, está hecha desde desde ese lugar y Amapola, y Amapola Negra siempre estuvo entre los títulos porque el, la colección continuará empezó en el 2009 uh -huh. con cuatro títulos y también arrancamos con Solano y Westergel con Rolo. Sí, que, que en su momento, bueno, es un, para los fanáticos o los estudiosos de la obra de Westergel, es ese, ese anticipo, esa prueba de, de los poderes tanto de dibujante como de guionista, de traer la ciencia ficción a, una, a, bueno, a las esquinas de Buenos Aires a ver qué tanto se podía hacer. Y le funcionó bastante bien y muchos lo entienden como el anticipo, aquel Rolo, de... de el Eternauta, ¿no es cierto? Claro, claro. Y yo lo que veo en, en Amapola, y creo que vos también coincidirás, esa cercanía que tiene con el Eternauta, que es eh, desde el punto de vista de, del dibujante, la humanidad que transmite Solano en esos 12 tripulantes eh... la historieta transcurre arriba de un, de una, de una nave, ¿no? sí y una de, nave... de un avión de, de, de un avión y lo que uno ve es el, el miedo y el, el miedo a la guerra, el miedo a, a morir, bueno, eso está, está, en el está en el, uh -huh. el dibujo de Solano de una manera que eso, eh, digamos en ...el Eternauta está... Bueno, eh, Westergel decía en su momento... ...al hablar de Solano López... ...un, un dibujante que apareció en la historia de Westergel... ...cuando él hacía los guiones... Eh, ...de Mister X... ...y Solano aparece reemplazando a un italiano... ...a un Tano, a Campani... ...que se, que se volvía a Italia... Y le ordenaron, le pidieron a Solano que copiase a Campani. Y Westerhel decía que siempre le gustó más Solano que el original, la copia que el original, porque tenía una humanidad que Campani no tenía. Y esa humanidad eh, que la fue ganando durante los años, eh, se nota claramente en, el, en ese Eternauta y en este Amapola, que es contemporáneo, que es de la misma época. Debían hacer una historia de esta cada mes para, para, la, para Hora Cero, y después el, el Hora Cero mensual, y después eh, las tres, cuatro páginas para el semanal. es la claro, misma época sí. claro lo que fue digamos te puedo hablar un poco de la cocina lo que fue fascinante fue poder eh, recopilar encontrar el, el material cómo fue ese laburo poder y ahí estuvimos laburando con muchos coleccionistas Ajá. Mariano Chinelli del, del creo que es museo de Westergel okay. el archivo del uh -huh. archivo Westerhill. él colaboró muchísimo y con otras y con otras personas porque era muy difícil no solamente encontrar la historia completa sino poder reproducirla claro sí sí sí sí porque la calidad de las de las viejas revistas eh, no era buena así que tuvimos que hacer aparte de de, de volver a publicarlas alguna reconstrucción uh -huh. mientras uno reconstruía algunos algunos lettering De, de, de, de las historietas veía el dibujo de Solano y extraordinario escúchame eh, lautaro y también a mí eh, quiero decir el, eso esto que vos me decís que es el que la calidad no era buena es porque el papel aquella impresión y aquel papel no estaba hecho para durar medio siglo digamos y, y también porque en ese momento las historietas se hacían y recordemos que hasta la la historieta si mal no recuerdo rayo rojo rojo rayo rojo así se llama se dice estaba hecha con los restos de papel que quedaba de después papel. del corte digamos aprovechaban claro. todo era y bueno de alguna manera de alguna manera lo, lo, lo emulamos porque digamos <risa> la colección continuará que que viene de fierro digamos tiene una marca nosotros siempre quisimos hacer una revista popular lo claro. que significa una revista popular es que bajos costos pero que llegara a todos los lectores. Bueno. bueno, creo que a pesar de que algunos, eh, digamos, algunos detallistas hubiesen querido que el, la reproducción de, de Amapola fuera en una edición de lujo, claro. haberla puesto en una edición popular uh -huh. con siete mil ejemplares, creo que tiró página. Uh -huh. eh, esto es un logro. Es... La verdad que sí. Y de hecho te, yo estaba recordando que en su momento cuando hicieron la primera Eh, la primera digamos tirada o la primera colección sí. del continuará eh, no dejaron de sacarlo porque no había funcionado sino que lo dejaron de sacar porque había ya cosas arregladas compromisos que tenía página con anagrama pero le fue bastante bien digamos claro sí la primera sí la primera vendió vendió absolutamente todos los ejemplares hicimos cuatro números no en el eh, creo que fue en, sí, sí. En, en, en enero en febrero del 2009 y después eh, página tenía otros compromisos de esas ediciones colaterales que tiene con el diario hasta que en diciembre de, del año pasado se volvió a reflotar y lo primero que salió fue Amapola que lo teníamos ahí en lista de espera claro. después ahora salió el domingo salió, para mí es un libro importante por lo que significa, el de Lito Fernández y ahora vamos estamos cerrando el libro de Peiró que es la recopilación de sus historias en la, en la vieja fierro. Pero que era un que era un humorista también tenía un, más conocido como un, un humorista de un solo cuadrito. Eh, un, genio tal, un genio cordobés teni... mucho, mucho tiempo también conocido en la Hortensia tal, para hacer tal, la parte más de viñetas de humor. Tal cual tenía sus historietas y eso es lo que recopilan para la la, la colección continuará. Lautaro claro, que es... nunca fueron recopiladas rarísimo. ¿no? Sí, Pero te bueno. saludo Lautaro desde acá y te pregunto está, qué tal querido muy bien aquí con los amigos de esta emisora hermosa. Eh, Eh, puntualmente esta colección y Amapola Negra ¿Se sabe si es que tienen previsto A qué público va dirigido? Digo, eh, gente clásica, gente veterana Que la los en su momento, gente joven Que se acerca al, a la historieta clásica argentina Porque no tenía acceso y de pronto se interesa ¿Cómo lo ves ese tema? mira yo creo que la colección surgió eh, Por una cuestión editorial del diario El, eh, el diario... Tiene su, su, su propio lector y Fierro ha construido su propio lector y a veces en algún, en algún punto se unieron, pero en algún punto se separaron. Y, y la colección Continuará viene a unir de alguna manera esos dos lectores, el lector de Página exclusivamente y el lector de, de Fierro. vos sabés Lautaro que mi viejo sí. mi viejo que esto lo que vos decías de visibilizar es, es así, porque Amapola Negra los que leemos o los que leíamos la historia de historieta hecha por Sacomano y Trillo la que leíamos la las enumeración de las historias de Westergel en la, las notas de Sasturain no teníamos cómo leerlas eh, leíamos el nombre, sabíamos que existía que era de un B52, vimos el, el as de Pike que Barreiro y, que estaría claro. y Jiménez eh, de alguna manera hicieron como que eh, le Hicieron un homenaje a Mapo la Negra. Suponíamos que era genial, pero no, no, no, no teníamos forma de leerlo. Y de hecho, yo se la llevé a mi viejo. ¿Vos preguntabas cuál era el lector ideal, Gustavo? Yo se la llevé a mi viejo. Mi hijo no a veces no me da bola. Lo que llevo no no comió ese domingo, digamos. Se quedó bueno, enganchado. Eso es lo que, bueno, eso es lo que me pasó también a mí, digamos, cuando <risa> cuando decidimos. Juan me dijo, tenemos que publicar a Mapo la Negra. Digo, Juan, la quiero leer. y Juan no la tenía completa claro y recién la pude leer completa cuando logramos eh, que, que los los coleccionistas nos dieran nos dieran el material completa porque hay un, un pequeño misterio hay hay dos páginas que faltan no hay un hay hay un cuadrito ah devuélvame eh, la plata viejo para devuélvame sí. dos pesos por lo menos hay un pequeño un pequeño salto que en realidad fue tuvimos que decidir si publicarlo o no porque había un problema de ...del material como estaba... ...que estaba chopomada, la revista eh, se le había comido hecho un perro... O sea. ...y no conseguimos, eh, digamos... ...los libros tienen fecha de cierre... Claro, ...y sí, la revista sí. tiene, bueno... ...y hubo que, que decidir y por eso hay ese pequeño salto... ...que de todas maneras es un capítulo muy lindo... ...porque ahí, ahí aparece el Westergel... Sí, ...completo, sí. ¿no? ...porque es la aparición de un... ...de un negro... Dentro de la, la tripulación, y, también, de la tripulación sí, sí. y que al negro lo, lo, lo cargan y después es el negro el que, el que lo salva, ¿no? Que le salva a las es, Claro, la cuestión otra vez, la cuestión de, de, de, de la humanidad y del prójimo que también manejaba Westergel y también reflejó eh, Solano. A mí siempre me sorprende, me sorprendió en su momento con Rolo y lo vuelvo a ver con Amapola, ya pasaron 15 días y no hubo casi rebote, como si incluso el hecho de rescatar Eh, una obra capital importante de uno de los creadores más importantes de la historieta que además ha, se ha hablado tanto de, de, de, de la obra y que en su momento con los años se ha sido como, como, como hablando tanto de Westerheld y del Eternauta y sin embargo tanto Rolo en su momento como Amapola queda en el circuito de los de lo que vamos al kiosco y le decimos al kiosquero que hay de nuevo porque no salió en ningún lado nada. Sí, bueno, porque eso también tiene que ver con una visión que quizás sea una visión errónea que, que tengamos, ¿no? De, de cuál es el rol que tiene hoy o la visibilidad que tiene hoy la historieta. Hoy pareciera claro. que, que, que la historieta está visible eh, uh -huh. en muchos lados, mucho más que, que, en, años, que en años anteriores. De hecho, sí, sí. lo está, ¿no? Pero bueno, pero se lee. Claro. ¿Hasta qué? ¿Cuánto es el, el, el público que ganó esta... suerte de renovación, por decir, o de nueva mirada, o bueno, también la historieta forma parte de esta cultura de, de, de lo gráfico, ¿no? De que uh -huh. lo gráfico está muy muy presente hoy. Hoy la gente en Facebook lo único que sube son JPG imágenes, claro, ¿no? Está todo el todo el tema y qué mejor que subir eh, eh, dibujos y, y e historieta, pero realmente la historieta es leída, bueno ahí. Ahí es una pregunta que no sabemos, que no sabemos, que yo por lo menos no, no sé si responder. ¿no? No, no, yo lo que me divertía es que estoy leyendo lo que entre línea lo que decís y pienso que no hay nada menos mac que los, los, los, los negritos y los cuadritos de de las reproducciones de amapola uh, negra de, de la época de bracero, ¿no? no están no pensadas para subir a Facebook. <risa> acá no hay blanco, no hay nada. Está todo tan lleno de todo y es tan disfrutable y están también de, es verdad, de otra época. Querías preguntar algo. El Antos, esto estamos... perdón se consiguen todos los kioscos del país y o sea, es muy es muy accesible a nivel económico sí, también sí sí 30 mangos, o sea, sí treinta mangos así este es es, es eh, para mí fue un lujo y para mí fue un disfrute y una sorpresa y quería honrarlo de esta manera haciendo la primera columna del 2014 en Diario del Futuro hablando de algo tal vez del pasado pero que, que funciona tranquilamente sí. en el presente muchas ¿Y gracias y el futuro no, Ponele, sí, sí, sí para te, te, te, te agradezco te agradezco Martín porque la, la verdad que es, este tipo de De, de proyectos más allá de, de de haber apelado no a nombres como Westergil y Solano eh, detrás tienen un laburo un laburo terrible y un corazón terrible para poder editarlo porque las cosas no, no son tan fáciles digamos no es reproducir de una revista vieja a un libro claro. hay otras cuestiones en el medio que se tienen que solucionar para que un proyecto así salga por eso uno la colección le pone mucho mucho corazón y ganas. Yo sé las ganas que le pones, Lautaro. Le mandamos un saludo a Juan Sasturán, que también le debe poner las suyas. Sí, y, por supuesto. Y te agradezco esta nota con Diario del Futuro. Dale, gracias Lautaro. Martín. Un abrazo ahí a todos. Un abrazo, Gustavo. Adiós, chau. querido. Chau. Hablábamos con Lautaro Ortiz, jefe de redacción de Fierro, la revista que dirige, Juan Sasturani, que también ocupan ellos dos, director y jefe de redacción, ese lugar en la preparación de la colección Continuará, que arrancó con esta joya De la Edad de Oro de la Historieta Argentina, Amapola Negra, de Francisco Solano López, Héctor Germán Westergeld, escrita en su momento, al mismo tiempo que ellos dos hacían el Eternaut. Bien, vamos a cerrar este bloque escuchando a Sumo haciendo. Lo quiero ya y Sí, Amapola cuando... Negra, lo quiero ya Claro, Eso. y cuando volvamos vamos a tener a Gustavo Sala Ay, agarrate. Agarrémonos agarrate. porque va a empezar a contarnos Se la historia oculta detrás de cada sí, uno de los sí. países que va a participar ¿Hace del periodismo, este Algo por el estilo Viste la nata, o una onda así